Bienvenidos a otro estudio bíblico en su programa Momento Decisivo, al continuar en este estudio de la vida del profeta Elías. Nuestro maestro, el doctor David Jeremiah, nos ayudará a entender que Dios no nos ha pedido que tengamos suficiente fe como para saber cómo vamos a cubrir nuestros gastos en los próximos años. Dios simplemente quiere que creamos en Él un día a la vez. Y Dios estará con nosotros un paso a la vez, todo el camino.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 Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo y a una nueva semana estudiando juntos la Santa Palabra de Dios. Hoy, veremos el capítulo 17 de Primero de Reyes, versículos 8 al 16, para dar otro paso en nuestra jornada con Elías, mientras Dios le enseña el proceso de la fe. Si recuerdan, ayer concluimos el tiempo de Elías en el arroyo de Kerit, Cuando Dios le recordó que primero que nada, él era su sustentador al proveer para él a través del arroyo y la alimentación milagrosa cada día. Pero cuando se secó el arroyo a Elías, se le recordó que la fuente no era su proveedor, sino que lo era Dios. Y ahora Dios le está guiando a otro lugar donde nuevamente proveerá para él milagrosamente al usar a la viuda de Sarepta para suplir sus necesidades. Elías está aprendiendo algunas lecciones que todos necesitamos aprender. Y esto es que el regalo no es nuestro proveedor, sino el dador del regalo. Y yo he aprendido algunas de estas lecciones por las duras, como estoy seguro que usted también. Es importante recordar que Dios es nuestro proveedor y esta es la lección que le enseñará a Elías. Hablaremos de esto hoy y mañana. Y quiero alentarle a acompañarnos cada día esta semana al estudiar la vida de este gran personaje del Antiguo Testamento. Bien, abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar. Busquen en su Biblia el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Esta ocasión, leeremos los versículos 8 al 16. Primera de Reyes 17, 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Y ella respondió, «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora». Recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Se dice que en una ocasión el rey Jorge de Inglaterra visitó una alfarería donde se hacía la porcelana real y se puso a inspeccionar la losa que estaban fabricando para el palacio de Buckingham. Notó en uno de los bancos de trabajo que una joven estaba pintando de negro el interior de todas las tazas. No pudo entenderlo. Hasta donde recordaba a él, no había ordenado ninguna taza de losa negra. Así que... pidió ver las tazas especiales que estaban siendo hechas para el Palacio Real. Cuando lo pidió, lo volvieron a llevar a la misma mesa de trabajo donde estaba la joven pintando de negro el interior de todas las tazas. Al ver la mirada perpleja del rey, la obrera le explicó que debajo de la pintura negra había oro. Cuando las tazas fueran horneadas, el negro se quemaría y lo que quedaría sería la capa de oro. Cuando leí esta historia, me di cuenta de que es exactamente lo que Dios está haciendo en la vida de Elías. Está quemando en Elías todos los extremos que no son necesarios, todas las cosas que se interponen en el camino divino y está recubriendo a Elías con el oro de su fe. De modo que cuando tenga que pararse al final en el Monte Carmelo y desafiar al mundo entero por su fe, no habrá nada que se interponga en el camino. Será Dios y Elías contra todo el mundo. Ahora bien, Si usted nos ha acompañado en estos estudios, sabrá que Elías ha salido a escena para darse a conocer en un tiempo de grande, pero muy grande dificultad. Hay infidelidad espiritual, hay inmoralidad espiritual, hay idolatría. De parte del pueblo de Dios hay una gran indiferencia y así todo. Dios llama a Elías de la oscuridad para que vaya a ver al rey Acab y le diga, que no va a haber lluvia sobre la faz de la tierra sino cuando Elías lo diga por supuesto todo esto fue en confrontación con el mal que tenía lugar bajo el reinado de Acab. aprendimos al estudiar el valor de Elías que pudo hacer todo esto porque se preocupaba más por su oración privada con Dios que por su pronunciamiento público ante el hombre Santiago nos dice que era un hombre de pasiones como las nuestras pero oró Aprendimos que pudo enfrentarse ante Acab con tanto valor porque en realidad se preocupaba más por la reputación de Dios en Israel que por la suya propia. En realidad, su propia reputación le tenía sin cuidado, pero sentía celo por el Señor su Dios. Pudo hablar con tanto valor porque se dio cuenta de que el testimonio que dio ese día ante Acab era, primero que nada, un testimonio dado delante de Dios. Se preocupaba más por lo que Dios pensaba que por lo que cualquier gobernante humano pudiera pensar. Pero sea como sea, habiendo dado su testimonio ahora, se había ganado la ira del rey Acab y su malvada esposa Jezabel, como se lee más adelante en el relato, Jezabel andaba a la cacería de los profetas de Dios y los estaba matando. Abdías, el profeta, había reunido unos pocos y los había escondido en cuevas para protegerlos, pero... No había cueva que fuera lo suficientemente profunda como para esconder a Elías si Dios lo abandonaba. Así que Dios envió a Elías a un lugar llamado Kerit, el arroyo Kerit. Como vimos en el mensaje pasado, Dios le enseñó ahí algunas lecciones maravillosas en cuanto a la fe. Le enseñó la lección del procedimiento de la fe, que uno nunca sabe lo que Dios quiere que hagamos como paso siguiente mientras... uno no haya hecho primero lo que Dios ya le ha indicado hacer, un paso a la vez. Aprendimos que Dios le enseñó a Elías la lección de la preparación de la fe, que Él nos enseña mejor en la soledad del aislamiento. Elías estaba oculto en el arroyo. Pasado cierto tiempo, va a estar frente a todo el mundo, pero antes de que se presente ante el mundo entero, debe estar oculto a solas con Dios. Mientras estaba en Kerit, aprendió la lección de la provisión de fe. ¿Recuerdan cómo Dios le cuidó? Todos los días, él bebía del agua del arroyo y todos los días los cuervos venían trayéndole pescado para el desayuno y pescado para la cena. Los cuervos no se comieron los pescados, aún cuando son animales carnívoros. Tal vez, simplemente les echaron algunos picotazos, pero de todas maneras, dejaban suficiente carne para el profeta Elías. Casi por un año... Tuvo suficiente agua para beber y suficiente para comer. Luego, aprendimos la lección del propósito de la fe porque, como recordarán, cuando lo dejamos en el mensaje pasado, el arroyo se secó. Con el paso de los días, más y más se hizo evidente para Elías que la fuente de agua pronto se quedaría seca. Aprendimos que el propósito de la fe es enseñarnos a confiar, no en la dádiva, sino siempre asegurarnos de confiar en el dador De las dádivas. Bien, el arroyo ya se ha secado, no queda ni siquiera lodo, no hay nada. Y Elías se pregunta: ¿Qué va a suceder ahora? Así que necesita oír de Dios. El versículo 8 dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Elías va a recibir una nueva instrucción del Señor, de nuevo. Dios va a enseñarle algunas cosas sobre la fe. Quiero darles las lecciones en este mensaje. Conforme avanzamos en esta historia familiar Anote estas lecciones Y aplíquelas a su propio corazón y vida Conforme tenga la oportunidad Lo primero que vamos a aprender A leer este siguiente episodio En la vida de Elías es que Lo que la fe exige a menudo Parece ilógico A veces Cuando Dios nos llama a hacer algo Y debemos hacerlo por fe Parece que no hay lógica En lo que nos pide hacer Ahora Haga una pausa por un momento y piense. Si fuera totalmente lógico, no habría necesidad alguna de fe, ¿no es verdad? Quiero decir, si uno puede figurárselo todo y si se pudiera explicar racionalmente, entonces la fe no es necesaria. Así que en la misma esencia de la fe va a haber algunas cosas que nos obligan a realmente confiar en Dios para lograrlas. Quiero que noten algunas de las cosas que Dios le enseñó a Elías y le dijo que hiciera, y que en la superficie parecieran no tener mayor sentido. En primer lugar, el camino por el que Dios le envía parecía ilógico. El camino por el que Dios manda a Elías era ilógico. Le dijo, Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sidón estaba como a 150 kilómetros de distancia del arroyo querido, según los mapas que consulté no era terreno plano es más, estoy casi seguro que Elías no siguió el camino principal porque Jezabel y Acá estaban buscando su cabeza así que no habría sido prudente que él siguiera el camino principal y pidiera un aventón para llegar rápido a Serepta probablemente siguió senderos secundarios o poco transitados y fue un viaje arduo 150 kilómetros por ese territorio No parece ser una excursión de fin de semana. Recuerden que había hambruna en la tierra, hambruna que él mismo Elías había anunciado. No puedo evitar preguntarme pensando en el viaje de Elías por esa tierra qué tanto habrá significado para él, como profeta de Dios, ver toda la devastación ocasionada por la hambruna, tal vez pasando y viendo algunas casas a la distancia, observando a las personas sufrir, Me pregunto si el corazón de Elías en realidad no se partía. Si en realidad no habrá sido un viaje muy duro, viajando por la tierra devastada debido al juicio de Dios sobre la perversa idolatría. 150 kilómetros a pie durante la hambruna, mientras Acab buscaba su cabeza. No tiene mucho sentido. Si se supone que Dios va a cuidar de uno para luego dar una instrucción como esa, Señor. Un momento. ¿Tienes un plan alterno? Este no suena bien. Ahora, no solo el camino por el que Dios le manda es ilógico, sino que también el lugar al que Dios le manda es ilógico. Para empezar, no estaba en Palestina. Si uno piensa que Dios va a cuidar de uno, de seguro lo va a cuidar dentro de las fronteras de su propia tierra, pero le manda fuera de su tierra, le manda a la capital de Fenicia cuyo nombre... No nos dice gran cosa la mayoría de nosotros, pero lo que sí va a decirnos algo es que Sidón, Sarepta, era la tierra natal de Jezabel. Ella venía de ahí y todos sus parientes vivían ahí. Si uno está tratando de esconderse de la perversa reina, no es sabio irse a la propia tierra natal de ella. Uno no se esconde entre los parientes de ella. Uno no va al lugar donde todos adoran a Baal. Sin embargo, allá... es exactamente donde Dios lo mandó le dijo quiero que vayas a Sarepta, en Sidón a donde adoran a Baal y a Cera, y en donde sin duda alguna todavía se hallan todos los parientes de Jezabel por cierto Sidón es un lugar muy interesante porque en la historia como pueden descubrir al leer el antiguo testamento cuando se le dijo a Josué que fuera y conquistara la tierra de Canán Sidón fue dada a la tribu de Aser. se suponía que que ellos deberían haber atacado la ciudad, subyugar la tierra y exterminar a todos sus habitantes o expulsarlos. Al leer el libro de Josué, descubrirá que las escrituras dicen que hacer, no expulsó de ahí a sus pobladores y así ellos quedaron en la tierra. De ahí es de donde viene la adoración a Baal. Mucho tiempo atrás hubo un grupo del pueblo de Dios que no cumplió la tarea que Dios le asignó. El pueblo permaneció en la tierra y la adoración a Baal y a Asera continuó. De ahí venía Jezabel. Uno nunca sabe cuál será el resultado de la obediencia incompleta. Y por esto es importante cuando Dios le dice a uno que haga algo, hacerlo por completo. En realidad, terminar la tarea. Así que Dios le dijo a Elías que tomara un camino que no tiene ningún sentido y le dijo que fuera a un lugar que no tiene ningún sentido aquí. Hay algo que realmente me llega. Le dijo que fuera y se alojara con una persona completamente ilógica. La persona a quien Dios envía a Elías es también algo ilógico, es una viuda. Elías, he hallado una nueva fuente para que te cuide durante la hambruna. Quiero que vayas y te alojes con una viuda. La Biblia, por lo general, nos instruye que debemos cuidar de las viudas. No dice nada de que las viudas nos cuiden. Pero aquí tenemos a Elías y dice, Dios le dice, que tiene que ir a ver a una viuda. Escuchen, ni siquiera se trata de una viuda rica. Es una viuda pobre, pobre, jamás no poder. es más. Cuando Elías la encuentra, ella está muriéndose de hambre y alistándose para preparar. Su última comida. Vamos Dios, ¿se les ocurre lo mismo que a mí? ¿Qué estás haciendo? Me has mandado por un camino y eso no tiene sentido. Me has mandado a un cierto lugar y esto tampoco tiene sentido. Ahora quieres que me quede con una mujer que no tiene nada. Y ella, ¿va a darme de comer? De seguro, debe ser una broma. Primero se seca el arroyo, luego Dios manda a su profeta a la más pobre de las mujeres. Alguien ha dicho que no fue ni siquiera un río lo que Dios le dio. Fue nada más un arroyo, no fue una mujer rica, fue una viuda pobre. Vamos, no pierdan su lugar en Primera de Reyes y permítanme mostrarles un versículo que tal vez recuerden haber visto, pero que tiene gran impacto en esto. Busquen Lucas capítulo 4, versículo 26. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, Jesús está hablando. Y ahí, Él usa como ilustración esta historia que estamos estudiando. Quiero que vean algo realmente interesante. Lucas 4, versículo dice, Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahora, retrocedan para leer el versículo 25 y noten, Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Había muchas viudas en Israel a las que Dios pudo haberlo enviado, pero no ten. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Cuando Jesús terminó de decir esto, como pueden leer en el capítulo 4 de Lucas, ¿saben lo que sucedió? La gente que le oyó decir esto se enfureció tanto por lo que dijo que trataron de matarlo. Trataron de matar a Jesús porque dijo que Dios en realidad permitió que una mujer gentil ministrara al más famoso profeta judío hablando de cosas ilógicas. Dios escoge una viuda de una nación gentil y le permite ser el medio para cuidar al más famoso de todos los profetas judíos. Cuando Jesús dijo esto frente a todos los dirigentes judíos, ellos se enfurecieron tanto que quisieron despeñarle por un barranco. Eso les muestra lo ilógico que es todo esto que Dios había preparado para cuidar de su profeta. Un comentarista dice, los instintos nacionales del profeta le aconsejarían en contra de ir a una región gentil, sus instintos religiosos le aconsejarían aborrecer la cama ardiente de la adoración a Baal, sus instintos de hombre le harían no querer ir a hacer una carga para una viuda. Cuando Dios le dio las instrucciones, ellas iban en contra de todo lo que tiene sentido desde una perspectiva humana. ¿Saben? Esta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 siempre estamos tratando de encajonar a Dios en una caja y hacerle como nosotros estamos siempre tratando de que Dios tenga sentido pero saben Dios es muy lógico desde la perspectiva de Dios pero desde el punto de vista de nuestra ineptitud para comprender a Dios a veces lo que nos dice que hagamos es ilógico desde la perspectiva humana pero si sí está en la palabra de Dios y asegúrese de esto al hacerlo porque es la palabra del Señor que viene a usted diciéndole ve Y haz eso. Así que, la primera lección que aprendemos es que lo que la fe exige a veces puede ser muy ilógico. Ahora noten, en el versículo 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes, que la respuesta de la fe debe ser inmediata. Dice, Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Y las Escrituras dicen que entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Dios le está dando a Elías algunas grandes lecciones prácticas. Sabían que la experiencia es el mejor maestro, pero es un maestro extraño y riguroso. Permítanme decirles por qué. La prueba viene antes de las lecciones, lo ha notado. Por eso la experiencia es un maestro tan duro. Uno no recibe las lecciones primero y después el examen. Primero se rinde el examen y después se aprenden las lecciones. No recomiendo la experiencia. No es algo que recomiende. Hay otras maneras mejores para aprender. Pero si uno no aprende mediante estas, Dios deja que uno aprenda por experiencia. Él invierte el proceso. Uno tiene que rendir primero el examen y después se aprenden las lecciones. Eso es lo que le sucedió a Elías. Dios le está dando una lección en la experiencia, le está enseñando a Elías a apoyarse en él y entonces a aprender de él. ¿Saben lo que significa Sarepta? La palabra Sarepta procede del lenguaje del Antiguo Testamento y significa crisol. Dios envió a Elías a Zarepta, va a trabajar en él, va a quemar todo lo negro que hay en su vida y purificar el oro que hay en su vida, la experiencia de la fe. Ahora, recuerden, cuando uno sabe que Dios ha hablado, incluso cuando parece ilógico, hay que obedecer de inmediato. Noten la tercera lección. El resultado de la fe siempre es instructivo. En los versículos 9 al 14 vemos esta conversación entre Elías y la viuda. Debe haber sido toda una experiencia. Ella va a aprender algunas cosas poderosas. En primer lugar, noten que dice, Entonces él se levantó y se fue a Zarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, Para que beba No sé muy bien Lo que está sucediendo aquí Pero tal vez es algo parecido A lo que sucedió cuando Eliezer Estaba buscando una esposa para Isaac ¿Recuerdan Cómo hizo una especie de pacto Con Dios para poder saber Quién era la mujer designada cuando ella viniera? Así fue como lo entendió Tal vez mientras se dirigía A Zarepta Elías iba pensando ¿Sabes? Apuesto a que hay más De una viuda en Sarepta. ¿Cómo voy a saber a cuál tengo que dirigirme? Así que, Dios, esto es lo que voy a hacer. Cuando vea a alguna mujer sola y pueda identificarla como viuda, voy a decirle que quiero un poco de agua para beber. Esa será la primera prueba. Después voy a decirle que quiero una torta. Hazme una torta y tráemela a mí primero antes de darle de comer a cualquier otra persona. Así que piensa en tres cosas que va a hacer. Va a decidir si esa era la viuda. Bien, noten lo que sucedió. La mujer va a buscarle un poco de agua y mientras ella va, leemos en el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces, ella le dice a Elías lo que podrían ser grandes noticias para él. Oye, un momento. Estoy precisamente alistándome para preparar la última comida. Ya he recogido hasta la última pizca de harina que había en el barril y mi hijo y yo ya sabemos que eso es todo. No queda nada más. Vamos a comer juntos nuestra última comida y después vamos a dejarnos morir. ¿Y tú quieres que te prepare pan? No sé lo que hizo Elías. Estoy seguro que no estaba listo para eso. Probablemente respiró y dijo, bien, Esto es lo que Dios me dijo que hiciera. Si tienes suficiente para hacer una torta, haz primero una para mí. Esta es una lección muy importante que todos debemos aprender. sin que importe lo mucho o lo poco que Dios haya puesto en nuestras manos, debemos asegurarnos de que lo que poseemos todavía le pertenece a Él y está disponible para su uso cuando Él nos lo pida. Usted está escuchando Momento Decisivo, y durante este mes estamos estudiando la vida del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Le recuerdo que hemos producido un manual por primera vez bajo el título Fuego del Cielo.